Cuentos de hadas españoles Los Siete Cuervos Érase una vez lejos, entre las altas montañas, había un valle muy verde Por él cruzaba un arroyo cristalino En cuya orilla un leñador había construido su casa de piedra El leñador estaba casado y tenía siete hijos y una hija ¡Adiós, querida! ¡Adiós, niños! ¡Hasta pronto! A menudo viajaba por trabajo Así que su mujer se desesperaba cuidando a los niños por su cuenta ¡Oh, madre mía! ¡Qué guerra dan! En realidad, la niña no le causaba ningún problema porque era encantadora, guapa y servicial En cambio, los niños sí le hacían perder la paciencia Eran maleducados, desobedientes y siempre peleaban No tenían respeto por su madre Y ella estaba muy preocupada ¡Niños! ¡A la cama! ¡Dormir es de viejos, mamá! ¡Oh! Cuando su marido llegó a casa cansado Tras una semana de duro trabajo La pobre mujer no se atrevía A hablar del mal comportamiento de los niños Para que él no se preocupara ¡Oh! El pobre está tan cansado, no quiero molestarlo con estas tonterías Entonces la mujer siguió reprimiéndose Sin darse cuenta de que lo único que conseguía era empeorar las cosas De hecho, cuando el padre no estaba presente para castigarlos Los niños se aprovechaban de la situación que solo empeoraba Niños, vale ya ¡Chicos! ¡Haced caso a mamá! ¡Cállate, tonta! La hermana era la que peor lo pasaba porque quería a sus hermanos por muy crueles que fueran. Pero sobre todo quería a su madre. Al ser la más pequeña, ninguno de ellos escuchaba sus regañinas. Un día, los siete niños se portaron peor que nunca. En el bosque, crecía una planta que hacía que el estómago de los animales se inflamara. El leñador siempre les había advertido de que las cabras no podían comerla. Entonces, los niños traviesos llenaron una bolsa de esa planta y la mezclaron con la comida de los animales. ¡Ay, qué ganas tengo de ver cómo se hinchan las cabras! En vez de balar, se inflarán... <risa> Al poco tiempo las cabras y las vacas se pusieron enfermas Se les había inflamado el estómago y no se podían levantar ¡Oh! ¡Mira mamá! ¡Los animales están malitos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué les ha pasado a los pobres animales? Ya no tendremos más leche Ya no podremos hacer más que eso ¿Y cómo sobreviviremos? ¡Mirad! ¡Pero qué animales tan estúpidos! Los niños se reían con maldad Y no se dieron cuenta de lo que habían hecho Hasta que la madre, en plena desesperación, gritó ¡Ojalá fuerais cuervos y no mis hijos! Según pronunció las palabras, una misteriosa nube cubrió el sol Empezó a hacer frío Y los niños se convirtieron en siete cuervos grandes que desaparecieron entre graznidos ¡Hermanos! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? La mujer estaba tan asustada y se sentía tan arrepentida que se mareó ¡Ay, mamá! ¿Y ahora qué hacemos? Cuando el padre volvió a casa al día siguiente, descubrió la verdad y se enfadó mucho. Sin embargo, trató de consolar a su mujer. Oh, cariño, no es culpa tuya. Nuestros hijos se han portado mal y tarde o temprano perderías la paciencia. En la casa solo había lugar para la tristeza y el dolor. Pasó mucho tiempo y la pequeña se hizo mayor Aún recordaba a sus hermanos y casi nunca sonreía Un día le preguntó a su madre si podía salir a buscarlos Ni hablar, cariño, no puedo perderte a ti también Los encontraré, lo sé Sé que debo ir a buscarlos, me están esperando Déjame ir, mamá, dame permiso, por favor Está bien, cielo La madre no pudo resistirse a las súplicas Y la pequeña emprendió su marcha cargada de provisiones Caminó durante dos días por el bosque De camino a las montañas ¡Hermanitos! ¿Dónde estáis? Las provisiones se iban agotando Y pronto no le quedaría comida Su ropa estaba rajada Tenía frío y no podía más al tercer día de madrugada encontró una misteriosa casa entre la niebla. ¿Aquí quién vivirá? Había algo que la atraía a la casa a pesar de su aspecto lúgubre y poco halagüeño. Cuando entró, vio una pequeña mesa con siete cuencos y se le aceleró el corazón. Quizá había encontrado lo que buscaba. ¿Será de mis... ¿Hermanos? Se acercó y vio un cuenco grande lleno de trigo y una sopa al fuego. ¡Oh, comida! ¡Qué hambre! La pequeña estaba hambrienta, así que se sirvió un poco de comida en un cuenco y se la comió con ganas. Después subió las escaleras y llegó a una habitación pequeña con siete camas, cada una con una manta de un color. Colores favoritos Con lágrimas en los ojos La pequeña supo que había encontrado A sus hermanos Exhausta por el viaje Y la emoción Se acostó en una de las camas Y cayó rendida Los esperaré aquí ¡Ah! Poco después Siete cuervos cantarines Entraron por la puerta Y se posaron en la mesa de la cocina Alguien ha comido De nuestra sopa ¿Quién habrá venido hasta aquí? Estamos condenados a pasar la eternidad solos en las montañas Nadie puede venir a buscarnos Después de comer, los cuervos cogieron sus gorros de dormir Y subieron a la habitación donde se encontraron a la pequeña en una de las camas ¡Pero si sí es! Uno de ellos dijo después de acariciar su trenza con el pico ¡No hay duda! ¡Es... ¡Nuestra, ¡Nuestra hermana! hermana! ¡Nuestra hermana! ¡Nuestra hermana! Entonces, la pequeña abrió los ojos. Y al verse rodeada de aquellos enormes pajarracos, se asustó. Sin embargo, con una voz delicada, le preguntaron. ¿Eres nuestra hermana? ¿Eres nuestra hermana? ¿Eres nuestra hermana? ¿Eres nuestra hermana? La pequeña se levantó y se estiró. ¡Ah, hermanos míos! ¡Ah, os encontré! ¡Os encontré! ¡Por fin estamos juntos! Los siete cuervos la miraron con pena. ¡Pero no te damos miedo ni asco! Pero la pequeña los abrazó a todos. ¡Os quiero muchísimo! Aunque os hayáis convertido en cuervos... Seguís siendo mis hermanos Al oír esas palabras, los cuervos se emocionaron y empezaron a llorar ¡No lloréis, por favor! Echamos de menos estar en casa ¿Y por qué no venís conmigo? ¡Nos encantaría volver a casa! ¡Nos, Nos encantaría, encantaría volver, volver a casa! ¡Nos encantaría volver a casa! Lo sentimos por nuestro comportamiento ¿Pero cómo vamos a presentarnos ante nuestros padres así? Mamá os aceptará igualmente, estoy segura No para de llorar y pensar en vosotros ¿A pesar de lo que hicimos? Sí, como haría cualquier madre Ella sigue culpándose por vuestra maldición, hermanos Volved y se alegrará un montón de veros La pequeña insistió y acabó convenciéndolos de que volvieran a casa ¡De acuerdo! ¡Volveremos a casa! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Vámonos a casa! Entonces empezó a descender por la montaña ¡No hace falta que subas y bajes la montaña! ¡Nosotros podemos llevarte volando! Antes de emprender el viaje, el hermano pequeño dijo... ¡Esperad un momento! ¡Vamos a llevarle a mamá las piedras preciosas que encontramos! El hermano entró y cogió una bolsa llena de piedras preciosas. ¡Guau! ¡Qué bonitas! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Mucho! Puede que tengan mucho valor. Cuando nosotros los cuervos vemos algo brillante, sentimos la necesidad de cogerlo. Esta brilla más que el resto. A lo mejor es un diamante. Sí, puede ser. Es precioso, hermanito. Y así se marcharon. El mundo era muy diferente desde las alturas. La pequeña, al principio, tuvo miedo. ¡Oh! ¡Me voy a caer! ¡No te preocupes, hermanita! ¡Nosotros te sujetaremos! ¡No te preocupes, hermanita! ¡Nosotros te sujetaremos! Los siete cuervos la agarraron con fuerza y volaron sin problema. Poco después avistaron el valle, el arroyo y la casita donde nacieron. El patio estaba vacío. Cuando descendieron, la pequeña dijo... ¡Quedaos aquí! Voy a buscar a mamá para darle la sorpresa... Entró despacio en la cocina, donde vio a la pobre mujer apoyada en la mesa y llorando. La abrazó, le dio un beso y le dijo... ¡Mamá, he vuelto y te traigo una enorme sorpresa! ¡Ah, oh, hijita mía! ¡Al fin has llegado! Creí que te había perdido para siempre. La pobre mujer estaba tan contenta y emocionada... ...que no sabía si reír o llorar. La pequeña le secó las lágrimas y la llevó al patio donde vio a los cuervos. Mis pobres hijos, os he echado tanto de menos. Perdonadme por haberos maldecido. Una madre nunca debería decir esas cosas a sus hijos. No, mamá, nos lo merecimos. Estamos arrepentidos de todo el mal que hicimos y de cómo nos comportamos. ¡Ah! ¡Por fin volvemos a ser una familia! Todos empezaron a llorar por lo ocurrido y de repente sobró otro milagro. Los siete cuervos se convirtieron en niños. ¡Oh, mirad! ¡Hermanos! ¡Habéis vuelto a ser los que erais! El padre, al escuchar voces, salió de la casa. Gracias a Dios, mis hijos han vuelto. ¡Papá, lo sentimos mucho! ¡Papá, lo sentimos mucho! ¡Papá, lo sentimos mucho! ¡Papá, lo sentimos mucho! Lloraba mientras abrazaba a sus hijos y a su hija. Con los años, los niños se volvieron más y más responsables. Las piedras que los cuervos habían regalado a su madre resultaron ser muy valiosas. Gracias a ese tesoro, pudieron llevar una vida mejor.